Ayer eh, estuvo, tengo entendido por acá, la presidenciable, señoras y señores, ex ministra del Trabajo y Previsión Social, nacida en el año ¿Y? 1974, Hello. si me puede dar línea al aire, por Tomo favor, con Gianni Panchetti. Hello. Y estuvo por nuestras ciudades la señora Janet Jara, abogada, administradora pública, y hoy la tenemos en contacto directo con la Radio Carnaval. ¿Cómo está, señora Janet? Buenas Bien. tardes, bienvenida a la Carnaval. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme hoy día para conversar con los vecinos y vecinas a través de Radio Carnaval. Muchos saludos le dejó don Tomás de Reventería. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Tomás, ah. tremendo diputado, senador ahora, que eh, nos acompañó en muchos de los proyectos que pudimos aprobar en el Parlamento, como las cuarenta horas, el alza del salario mínimo y la reforma previsional. Señoras y señores, la señora Janet Jara, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la tarde. ¿Dónde se encuentra, señora Janet? Estamos en San Antonio. Okay. Nos vinimos para acá tempranito. Oye, Y ayer anduvo en la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso. ¿Qué tal? Oye, estuvimos una tremenda recepción, yo creo que fue algo bastante para mí emocionante porque estuvimos conversando en el sindicato de Marineros en Valparaíso, ¿Ya? pero en la mañana también estuvimos en Viña cerca de la avenida Valparaíso, ¿no? Y la gente en la calle se acercaba muy cariñosa. Yo además pude rememorar un cafecito en el Samolledo, ¿cierto? Que estaba así como hace muchos años que no había tenido oportunidad. De poder hacer algo así, así que fue bastante agradable la jornada y ahora en la tarde también vamos a estar en Viña del Mar me, me, están confirmando el lugar donde vamos a estar en la tarde porque la verdad es que queremos estar con todas las personas más directamente y podamos tener eh, un contacto directo, así que vamos a estar a las 6 de la tarde en calle Quillota 654, para quienes se quieran acercar y ahí conocer nuestras propuestas y hacernos las consultas o propuestas que también tengan Calle Quillota 654, a las seis de la Así tarde es, de hoy. Así es, en Quillota 654, a las okay. seis de la tarde. Seis de la tarde de hoy, señoras y señores, la presidenciable, la señora Janet Jara, esta tarde, a partir de las seis de la tarde, en Calle Quillota 654. Estuvo ayer en la ciudad de Viña del Mar, en la, en la mañana, en la tarde estuvo en Valparaíso. Sí. Y, y hoy día va a hablar de las propuestas... ¿Qué propuestas tiene, señora Janet, si nos puede contar a sí. través de los micrófonos de Mira, la Carnaval? Lo, lo primero que cuando nos juntamos, aunque ya no soy ministra del trabajo, me parece súper importante contarle a la gente cómo le van a subir sus pensiones, porque todavía hay muchos que tienen dudas, y este mes además empezó la cotización del empleador. Así es. ¿Se acuerda que solo uno ahorraba y ahora va a ahorrar el empleador? Entonces parto Así como es. contando eso, pero luego las propuestas para lo que viene con un eje puesto en seguridad pública, que realmente es un tema muy preocupante, fortalecimiento de las policías, de investigaciones, ¿cierto? se están pidiendo que se aumente la dotación en 2000 eh, PDI, de carabineros también, y también perseguir el patrimonio narco, porque hay una, yo diría, tendencia a que pensemos solos en el efecto del de crimen organizado, pero no en la causa. Entonces mi invitación okay. es como a pensar, ¿a qué vienen a Chile?, Y vienen por el dinero, entonces hay que tratar de fortalecer nuestra institucionalidad que permita levantar el secreto bancario y seguir la ruta del dinero. Eh, oh. Las segundas propuestas okay. tienen que ver con temas sociales necesarios, vivienda, educación, salud, en esos tres ejes, porque los gobiernos son cortos y yo me quiero concentrar en tener una buena gestión. Y el tercer eje tiene que ver con crecimiento económico, que hay que pegarse un salto, porque estamos hace mucho tiempo bastante, eh, yo diría, estancados. Llevamos como una década sin poder pegarnos un salto en crecimiento, y eso es primordial para tener mejores salarios y fortalecer también a las pymes. La señora Janet Jara en contacto directo con la Radio Carnaval en vivo y en directo, a 13 horas 1 de la tarde con 49 minutos, viene a la ciudad de Viña del Mar, esta tarde va a estar a las 6 en la calle Quillota 654, ella misma hace la invitación aquí en la Radio sí, Carnaval y nos y habla invitado. de esto tres ejes, señoras sí, y señores. Estos tres ejes van a ser su propuesta para las la elecciones, eh, señora Janet? Nosotros nos vamos a inscribir el 18 de agosto, porque así lo dispone la ley, y ¿Ya? ahí tenemos que ingresar a nuestro programa. ¿Ya? Como usted sabe, yo fui candidata a la primaria de un partido, pero ahora soy candidata de muchos partidos y también de sindicatos, que ha sido bien bonito, se han ido sumando a la campaña organizaciones sociales y sindicales. Entonces, estamos entre todos construyendo el programa, ¿Ya? pero a mí como eh, candidata A la presidencia y líder del proyecto eh, yo he puesto un marco no a mí me interesa que nuestro programa sea concreto, con medidas que se puedan cumplir porque si no se genera mucho enojo en la gente y que atiendan a temas que sean bien principales por ejemplo la salud pública yeah. eh, para mí es primordial que haya más especialistas más horas para hacerse mamografía, que los remedios estén debidamente disponibles, cosas que pueden sonar a lo mejor muy simples, pero que han estado fallando y que cuando fallan afectan al 80% de la población del país. ¿Tuvo la oportunidad de escuchar a los vecinos en Viña del Mar en este pequeño recorrido ayer en la mañana cuando fue al café Zamoyedo, por ejemplo. Sí, sí no, primero eh, varios me comentaban, digamos, por las dificultades, cierto, que se ha experimentado la reconstrucción de viviendas, yo creo que era okay. uno de los temas más sensibles que varios ayer me manifestaron y es evidente, o sea, el retraso ha sido no solo impresentable, sino que además muy grave porque la gente quedó, primero se vivió un trauma tremendo, ¿no? tremendo, con fallecimiento de personas queridas, de vecinos, de familiares, pero además lleva demasiado tiempo sin poder volver eh, a habitarse, a tener un techo la familia, y hay una situación, yo diría, bastante eh, desesperada. Estuve conversando además con la alcaldesa Ripamonti, no nos hemos podido ver, pero estuvimos conversando un ratito, ¿cierto? Y sé que para ella también es un tema prioritario así que espero poder apoyarla eh desde mi futuro cargo como presidenta si así me eligen con toda la fuerza porque realmente esto es algo que se ha demorado más de la cuenta ir a ir al sector ahí a Villa Independencia aquí en Viña del Mar, el Olivar o en Quilpue señora Janet no le entendí, no le escuché la primera parte de la no pregunta no se preocupe se la reitero ¿Cree usted que será posible que usted pueda asistir en algún momento al sector de sí Sí, en esta ocasión no, eh, por eso he tomado la decisión de, eh, yo iría a suspender algunos de los debates a los que ha sido invitada, porque si fuera por sumarme a todos los debates, la verdad claro. no podría ir a ninguna región del país. Pero he ido suspendiendo algunos porque me interesa estar con la gente, en terreno, eh, en las poblaciones, en las comunas, y sobre todo en las zonas que yo diría son eh no los centros principales urbanos las capitales regionales porque ese centralismo que se reclama de Santiago también se produce en las regiones también Entonces, en cada una, ¿cierto? en la quinta interior es muy importante ir, yo, son distintos además los desafíos, si uno ve lo que, lo, lo que se reclama acá en San Antonio respecto de los efectos de ser una ciudad-puerto, respecto de lo que se comenta en relación al Tavo, es evidente que lo mismo pasa en relación a Quilpue, a Villa Alemana, y yo espero poder estar allá presente, digamos, Limache. La señora Janet Jara, señoras y señores, con nosotros a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval. Usted es bastante joven, nació en el año 1974 de abogada, ex ministra de Estado, tre trabajo, previsión social. ¿Se encuentra capacitada para dirigir a, a nuestro país que está tan convulsionado y que tiene tantos problemas? Hoy día, sobre todo, usted nombró a tres, el tema económico, el tema sí. de la salud, educación, pero por sobre todo la, la seguridad pública, señora Janet Ay, mire, le cuento una cosa, ¿Mm? que yo nunca me imaginé que iba a ser candidata a la presidencia de la República. Ok. Pero sin falsa modestia le quiero decir que me siento preparada. Quiero hacer un buen gobierno. No quiero hacer ni el mejor gobierno de la historia, ni el gobierno que viene a solucionar todo, porque los periodos de los presidentes y presidentas son cortos, son cuatro años. Por eso le he pedido a mi equipo que se concentre en estas prioridades, para que después que pasen esos años... Eh, nuestros compatriotas puedan evaluar y decir si cumplí o no. Me gusta trabajar así a mí, con compromiso bien de frente. Así que yo me he preparado, no solo he estudiado y tengo experiencia como exministra y exsubsecretaria, sino que además tengo esa experiencia que sirve mucho, ¿no? que es la experiencia de la vida. Yo le he dicho muchas veces, no vengo de cuna de oro, y creo que eso hoy día es algo que hace falta mucho en política. Gente que conozca todas las realidades, no solo algunas. La realidad es de la gente que tiene más necesidad, la que se atiende en los Cefam, la que no va al Cosami, no hay que le de una obra de psiquiatría, eh, la que vive la realidad en, en la micro, la que le cuesta llegar a fin de mes, y creo que puedo ayudar y contribuir con mi experiencia en ese sentido. Sé que tiene muchos temas eh, programados ya para hoy, pero... En algún momento nos gustaría tenerla aquí en los estudios de la Radio Carnaval para hablar del Royalty Portuario, de la descentralización, sí, la seguridad propuesta. pública, el transporte, que tenemos tantos problemas en la ciudad de Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpó, en Villa Alemana. La dejo totalmente invitada. Un placer haberla tenido en contacto con la Radio Carnaval. buen viaje y esta tarde, gracias. aquí en calle Guilherme. Apenas vuelva, por allá estaré. Le voy a cobrar la palabra. La Un besito, gracias. Que tenga muy buenas tardes, hasta luego. Gracias. Don Yanni, la señora Janet Jara. Sí, en contacto directo con la radio Carnaval, la verdad, de las cosas para ser, eh, para ser honestos, eh, eh, estuvimos a punto de tenerla ayer, anduvo en visita por la radio, Así se es. explicó la, la, la agenda, eh, tanto la agenda de ella como la agenda de, de, de nosotros con las entrevistas, pero la tuvimos hoy día con, con alto con cariño.